con la, la otra decisión que han tomado en estos días, aprovechando que la gente está distraída con el mundial y con otros y con el, La situación económica, que fue la fusión, ¿no? La fusión de, de Clarín con Telecom y esta ley, que nosotros llamamos ley de colonización comunicacional, no ley corta, este, son las dos caras de una moneda, que significa consolidar un triopolio, digamos un junto de las telefónicas con Clarín, que son los que van a manejar toda la comunicación en la Argentina. Esa es la realidad de este hecho, más allá de que van a seguir avanzando, o van a seguir absorbiendo a los pequeños medios de comunicación locales, canales locales, cables y demás. Lo más grave es que se ha consolidado un poder de comunicación, absolutamente controlado por intereses internacionales, no, argentinos. Okay. Eso es el elemento más más preocupante, eh, ante lo cual va a haber que seguir actuando judicialmente. Nosotros estamos, no, no vamos a darla por pérdida punto de vista. Pero bueno, va a haber que darla en terrenos eh, políticos y, y jurídicos penales, para nosotros es una asociación ilícita entre el gobierno nacional y estos tres medios de comunicación. Los términos los vamos a denunciar, ¿no? Nosotros hicimos un recurso a la corte y hicimos un anuncio a la comisión. Las respuestas es increíble, según uno ha escrito junto con gente de máximo nivel, 300 páginas, y la corte con un, una actitud dictatorial te contesta no cumple los requisitos en un renglón, sin fundamentar su Denatoria. Lo mismo hace la Comisión de Defensa de la Competencia, cuando nosotros denunciamos que lo que se estaba produciendo era un impacto sobre 12 mercados, no sobre 4, que es la, la máscara que el era que fabricaron ellos, y nos contesta que es una opinión subjetiva. O sea, fíjate vos, esta una fundamentación que demuestra que estamos al revés de las tendencias del mundo, una ley como la que se aprobó ayer o una fusión como la que la población la semana pasada, la que estamos soportando con un, dos reuniones que te dicen no cumple los requisitos y su opinión es subjetiva ahí está la dimensión de, de la violencia institucional en este caso aplicada a, a consolidar un poder monopólico de comunicación de, muy, así que no damos por la, lo más mínimo por terminar el Bueno, el, el tema de lo que yo le decía es que, que la, la pelea recién empieza, no, no, no termina, y que va a otra instancia de discusión institucional y jurídica y, y política, ¿no? Entonces sí. vamos a hacer esta denuncia de asociación ilícita entre el gobierno y los, los tres conglomerados estos que se han formado, este, y esperamos que, que haya otro nivel de debate realmente en diputados porque la verdad que el debate que hubo en senadores fue de una pobreza espiritual importante y preocupante. Eso... O sea, eh, no, realmente es como que todos le tienen miedo de ir a fondo a atacarle a los medios de comunicación, porque es que viene elecciones y todo el mundo busca, me parece, eh, no enemistarse con todos. Eso llamó la atención, Guillermo, eh, la poca trascendencia... Eh, del debate público, o, o bien una estrategia de omisión de un tema eh, que es central. Yo, eh, recordemos, venimos de, no, no, no sé si igual, pero algo parecido, que era vinculado a la ley de servicio de comunicación audiovisual y, y el debate fue profundo, digamos, cuando trataban por ahí o tildaban a la anterior gestión de utilizar el Congreso como una especie de, de escribanía o, o de una institución que estaba de paso, eh, sin embargo para llegar a esa ley hubo un gran nivel de, de debate y de consenso que en esta ley, por ejemplo, de, de comunicaciones cortas, eh, brilló por su ausencia porque lo sacaron la media sanción salió salió muy rápida y, y, y como... mira nosotros presentamos nuestra denuncia en, la, en, en el Senado este, las dos denuncias y explicándole sobre todo tenemos reuniones con varios pues, rara, lamentablemente varios asesores nunca pudimos llegar a ningún senador que nos atienda este o senadora y, Eh, le explicábamos que como mínimo un proyecto de estas características tenía que ser girado a siete comisiones para que lo debatan. Una ni más ni menos que el propio título, porque todo el mundo dice ley corta, pero cuando vos ves el texto exacto, fíjate que habla de, cínicamente, es una ley para defender la competencia, fíjate que era de cinismo, que te van a concentrar los medios de comunicación, pero te lo hacen en nombre de la defensa de la competencia, en el título está en el proyecto de ley. Por lo tanto, nosotros decíamos, como mínimo que pase a la comisión que trabaja los temas de defensa de la competencia en el Senado, no pasó, ni siquiera, Bien. y no se discutió eso en el Senado, ningún senador denunció esa situación, de que no fue a las comisiones mínimamente que tenían que haber ido, más allá de la discusión de la sociedad, simplemente demuestra de que hay un poder de extorsión sobre el congreso, del poder ejecutivo, porque sabemos que en el a través de eso está ese asunto, no es que la gente haya cambiado de opinión lo el nivel de debate este, que hubo, como vos bien decís, con la ley de medios, y el absoluto silencio con esto. Pero hubo silencio absoluto. ¿Qué hay en el medio? Hay una expresión fabulosa que si querés te recomiendo eh, la nota de narración de ayer, que yo justamente hice un análisis, un ensayo sobre cómo había comunicado el diario de narración de ayer este asunto, que salió una parte muy chiquitita, y cómo distrae en tapa con otros temas como la ley de donación de órganos y demás, pero en una parte de Carlos Pañi, de ayer, donde habla en su informe de coyuntura, manda directamente una amenaza a Cristina Kirchner. Dice directamente, en su interpretación, de que lo que más le conviene a Macri es que Cristina sea candidata Y, lo dice. y ella está colaborando porque tiene miedo a la, a ella o su hija carlos paña y la nación de ayer al día siguiente de la aprobación de la ley si eso ¿te imaginan imagínense en el gobierno de kirchner eh, cuál sería el titular o cuál sería la reacción si un periodista señorista un escribía algo así de macri al día siguiente tenía todos los fiscales Es una extorsión, es una amenaza eso que escribió ayer España. Bueno, en ese estado está funcionando el Congreso. Sí. Eh, lo mismo con el senador Pichetto. ¿Por qué el senador Pichetto este, fue el que impulsó la aprobación rápida de la ley? Porque si no le meten preso al hijo, porque lo tienen con un cartelazo de corrupción impresionante. que lo sabe todo el mundo. Está publicado. Pues el Congreso ya no es el Congreso esa es la triste realidad que estamos teniendo y por eso se produce este de, de alto debate a debate cero porque ¿Sí? si no lo preso ya no es solo el que tiene fuero, que es el senador como ellos saben que los senadores tienen fuero, no los tipos van por los hijos de los senadores con razón, con razón no importa es que está escrito, no lo estoy imaginando yo está escrito todo en el diario de la Nación lo de Pichetto, lo de Cristina ¿Mm? como claro. lo hicieron con la renuncia de la de la, de la, de la General Gil Cabó Es una práctica mafiosa, totalitaria, que algunos califican de nazismo moderno, el régimen de Macri, ¿no? Va, en América Latina funcionando así, ¿no? Lo vemos también en otros. Pero, bueno, no hay mal que dure 100 años, ¿eh? No, y eh. después otro de los temas también, eh, Guillermo, se, esta, esta media sanción se da también en un contexto donde eh, tenés más de 300 despidos también en la agencia oficial, eh, donde se... Eh, hay un intento claro y contundente de silenciar por ahí eh, la, la, lo que está sucediendo las la, la alternativas que, que están sucediendo en el país eh, y además también no. es, es, per, per, es un, es, es un combo de, de cómo vamos perdiendo la soberanía comunicacional digamos de... exactamente Eso es lo que has dicho es exactamente lo que se ha aprobado en estos días en el medio del mundial en el caso de que se ha probado en el medio del mundial ya, bueno, en el medio del mundial ellos declararon al fondo monetario dentro del país Que hicieron perder por por, por, ahí. Todo por ahora ¿no? la soberanía financiera y con esto lo que vos acabas de decir, la soberanía comunicacional es la fusión y la ley corte en el medio donde la sociedad está entre desesperada por la sociedad y con y de, de, de bueno estuvo con el tema mundial hasta hace poco pero este, realmente sí se ha perdido, ahora es eterno, no no no es eterno, yo creo que el año que viene va a haber un el pueblo va a reaccionar en el balotaje. No lo hemos candidato, pero cuando el pueblo esté adentro del cuarto oscuro, y la cara de max y vea otra cara, vota otra cara. No tengo la menor duda, y ahí empieza otra historia, incluso en la discusión del la, de la, de tema comunicacional. Por eso es importante seguir la judicialización de esto que ha pasado, ¿entendés? Porque son expedientes que sabemos que esta justicia hoy, sabemos que evacuar, porque eso es lo hacemos. Pero cuando cambia la realidad política, esos expedientes que están acá cajoneados, y ¿sí? si hay otras fuerzas políticas, se ponen en vigencia y puede revertir esa situación. Los dos son muy optimistas en lo va a pasar el año que viene. De hecho, hoy, si te fijas en el ámbito financiero de hoy, una de las partes hablan así muy diplomáticamente, que hay una encuesta muy, muy reservada y muy preocupante, está manejándose en la City, que no tiene ninguna posibilidad de ver Bueno, aún cuando los medios de comunicación a favor lo claro. dicen en el ámbito financiero, dice ahí, chiquitito, Bueno, entonces ahí este tema, pero no hay que rendirse. No hay que hacer un golpe duro esto de la comunicación. Eh, es una batalla que, como decimos nosotros, ahora pasó a otra escala. Eh, eh, y esperemos que, digamos que aún, los líderes políticos que lo asuman, claro. Guillermo, otro de los temas que, que está presente por estos días y que, que, que, tiene, que tiene que ver también con este actual gobierno es eh, el vinculado a la, a la situación a la city financiera, a la situación financiera. ¿Cómo? no te entendí? ¿Sí? Otro de, de los temas que, que está presente y, y, que, y que es muy, muy hablado, muy debatido es la, la cuestión de, de la city porteña con lo que es la, las corridas cambiarias y el tema de, del sí. dólar. Eh, sí. que, que, ¿A qué nos va, nos va a llevar esa cuestión? ¿Qué observación se puede hacer respecto a, a lo que son los mercados? ¿Y cómo están afectando directamente a la economía nacional? Sí, yo creo que ese es el síntoma más evidente de que todo fracasó. ¿no? Eh, a tal punto de que, como decimos nosotros, el, digamos, está tan preocupado, tan fracasado, ellos provocaron la corrida bancaria, porque la corrida bancaria la empezó el JP Morgan, para crear las condiciones de que entre el Fondo Monetario, porque saben que Macri no relige el año que viene. Los tipos ya están trabajando para condicionar al próximo gobierno. Entonces esta corrida bancaria es un síntoma, no solamente de ninguna de las recetas económicas eran verdad y todas fracasaron, sino también de que el ciclo de Macri empezó a extinguirse, entonces el poder internacional que digamos el, el, el, el, el, el, el, el, el que lo montó a Macri, el que lo puso, empieza ya a trabajar el recambio de Macri y el golpe que han dado casi un golpe por ellos mismos a, varios, a varias puntas, pero bueno creó las condiciones para que entre el fondo ahora el fondo ¿no? también con un nuevo gobierno popular se va, se va a ir porque no un nuevo gobierno popular no va a poder aceptar las condiciones que lo sabemos que pone siempre el fondo, que son una ajustes, ajustes, así ¿Cómo se dividirá del fondo nuevamente? Y lo que nosotros estamos trabajando con varios compañeros de es que hay que ir a una profunda relación con los TIC. La experiencia que no se lo una nueva alianza internacional que hay ¿sí? países de Asia, Países de Europa, financiera, que han generado un sistema financiero paralelo al sistema del Fondo Monetario, con mucha fuerza. Tiene cabeza, imagino en China, India, Rusia, Corea del Sur, mismo Alemania está respaldando ese fenómeno. Así que yo creo que el nuevo gobierno popular, así como tiene que revertir estas leyes de colonización cultural y eh, comunicacional, eh, se va a tener que liberar el fondo, una de las primeras medidas. Eh, y tiene con qué, porque hay alternativas, no es verdad que el único camino es el Fondo Monetario. Pero es un problema de poder político que lo tiene que asumir la, la, la nueva Comisión. Ahora, mientras tanto, nos van a hacer sufrir, eh, digamos, al pueblo argentino, como lo están haciendo, tanto por de ver en sus condiciones de vida y de soberanía, ¿no? Exacto. Pero también, no es más que dos de 100 años, falta un año, no, no falta tanto. Guillermo, agradecerte por estos minutos, eh, gracias por la, por la generosidad en los conceptos y, y por el tiempo eh, que nos brindas. Bueno, lo mantenemos al tanto de los pasos que vamos dando de este, para seguir la, la batalla. Ah, otro punto que me olvidaba, no hay que prevista, vista que una batalla que viene ahora es que el Grupo Clarín va a querer vender las acciones que tiene en el ANSES, eso va a ser otro problema a judicializar y a politizar. Claro. Y cuarto, pero ya la quieren vender y bueno.